¿Por es importante conocer los derechos y los deberes de nuestros niños? No solamente hay que difundir los derechos, sino también las obligaciones. Para disculpar, pero en estos últimos tiempos hay muchos derechos. Al niño no hay que no hay que tocar la línea, no hay que no hay que gritarle vuelta al niño, es cierto, son derechos. Pero también como madre, como padre, tienen la obligación de educar. En la casa que enseña a lavar, que enseña a cocinar, eso no es explotación. Al padre que le ayude a trabajar un poco, que enseña el padre a trabajar, no, yo no consideraría explotación. Explotación es cuando hace trabajar de, de, de afuera para para ganar plata renumerado eso sería para mi explotación es importante niños así como tienen muchos derechos también tienen deberes por ejemplo la obligación ustedes están obligados a estudiar a tener buenas notas a escuchar a su papá a su mamá a escuchar el consejo de sus profesores Entonces no solamente hay que decir tengo derecho y punto.